Son las 9 de la mañana, tenemos 26 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 4 de agosto, día señalado en este calendario local, porque desde hace 123 años el Che recuerda cada 4 de agosto como el día que fue hallada la escultura ibérica más bella de las encontradas hasta la fecha, la Dama de Elche, que en este aniversario se queda también sin celebraciones debido a la maldita pandemia. La evolución de los contagios en Elche y en todo el país impiden que se organicen fiestas y celebraciones con aglomeraciones. Los nuevos casos positivos siguen aumentando y desde Sanidad se alerta de que el 36% de los brotes están relacionados con reuniones familiares y de amigos. Y la mitad correspondiente corresponden a la franja de edad de entre 15 y 34 años de edad. La consellera de Sanidad ha vuelto a hacer un llamamiento a extremar las precauciones, ...en esas reuniones y ha asegurado que hay que seguir usando la mascarilla siempre para proteger a nuestros mayores. Desde la última actualización, los casos positivos por PCR se elevan a más de medio millar en la Comunidad Valenciana. Y tras una semana en la que se detectó el mayor aumento de casos positivos en Elche, la Consejería de Sanidad sigue sin actualizar los datos por municipios. Y, por otro lado, la policía local sí ha intensificado los controles... ...para garantizar que la policía autonómica desplegó un dispositivo especial... ...en las principales ciudades de la Generalitat. Tras la inspección de la zona centro y el polígono de Altavix... ...se pudo comprobar que todos los lugares de ocio cumplían con los protocolos... ...establecidos por Sanidad y las sanciones alrededor de una treintena... ...las que se impusieron se dirigieron más bien... ...a los usuarios de los locales por no llevar mascarilla... ...o hacer un uso inadecuado de ella... ...según señaló ayer el concejal de Seguridad Ramón Abad. Y hay que destacar que la, en nuestra ciudad... ...tanto en el Centro Histórico... ...como en el Polígono de Altavis... ...que donde se concentra también en el campo de fútbol... ...algún local, donde se concentra la mayor oferta de ocio... ...de nuestra ciudad, se hizo revisiones... ...todos los locales eh, reúnen las medidas de seguridad, todos los protocolos y sí que en este caso se impuso una treintena de sanciones de usuarios de estas instalaciones que no llevaban mascarilla o ...no la utilizaban de manera correcta. Y una vigilancia que ha tenido también especial importancia... ...en nuestras playas, porque este fin de semana... ...al ser el primero de agosto... ...ha experimentado una mayor afluencia de gente... ...el concejal del área, Ramón Abad... ...informó en esa rueda de prensa... ...que se han completado dos tercios del aforo... ...lo que equivale a unas 1.600 personas... ...ha añadido... Y aunque se han tenido que limitar algunas zonas del litoral para evitar más aglomeraciones, los bañistas están respetando de manera general el distanciamiento social. Esto es eh, lo que dijo. La pues, provincia eh, ha hecho que prácticamente en términos globales dos tercios del aforo ya limitado de por sí eh, se hayan llenado de, de usuarios, teniendo tramos, concretamente ayer domingo, en Arenales, zona urbana, que sí que han llegado a estar a, a punto de tener que ser cerradas temporalmente por esa afluencia masiva, pero vía aplicación, vía auxiliares de playa y vía también policía local se le fue informando a estos usuarios que podían ir tanto al Carabací como a la zona del Altec, que no estaba tan concurrida, Y este 4 de agosto, día de la Dama del Che, será recordado por los españoles como el día en que el rey emérito Juan Carlos I se ha marchado del país. Lo ha abandonado tras esos escándalos de sus cuentas en supuestos paraísos fiscales y mientras siguen las investigaciones de sus finanzas. Su marcha del país la ha comunicado a su hijo mediante una carta que se ha publicado en los diarios nacionales. El abogado de Juan Carlos I ha señalado que no se trata de ninguna escapada, sino que el monarca emérito seguirá estando abandonado a disposición de la justicia. También la jornada de ayer fue histórica para nosotros, para Elche, porque fue el primer día en que la corredora se cerró al tráfico con motivo del inicio de las obras de peatonalización de esta importante vía urbana. El Gobierno local destacó ayer la importancia que tendrá esta actuación urbanística para el futuro de la ciudad y de su casco histórico. Escuchamos a la concejal de movilidad, Esther Ríez. Hay que recordar que los fines de semana eh, se corta el tráfico de la corredora, entonces, si no me equivoco en principio, que se abrió anoche de nuevo otra vez y esta mañana, yo creo que sobre las siete de la mañana, se ha procedido a… Pues este no, es. no son sus declaraciones en las que destacaba precisamente esta actuación urbanística. Y desde la oposición del Partido Popular y Ciudadanas pues han criticado el cierre de la corredora al tráfico, ya que consideran que no es el momento porque el comercio local está tocado por la crisis de la pandemia y no está en situación de aguantar unas obras que podrían reducir sus ventas o un casco histórico peatonalizado sin ningún atractivo para posibles compradores. Escuchamos primero al portavoz popular Pablo Ruz. Bien, empieza hoy el despropósito. Unas obras que no cuentan con el consenso de nadie, que no cuentan con el apoyo de nadie, que no cuentan con el visto bueno de los vecinos ni de los comerciantes, que son una imposición del alcalde y además que demuestran que vuelve el peor Partido Socialista, el de la deuda. 600.000 € que van a cargo de un préstamo. Hasta ahora el Partido Socialista después del año 2011 no se había podido endeudar después de nuestro gobierno y después de los planes financieros. Han pedido un préstamo, van a hacer la corredera no han contado con nadie y saben perfectamente que además no cuenta con el apoyo de gran parte de la ciudad. Y lo que es más grave, rechazan la compra de mascarillas para los más vulnerables porque dicen que no hay dinero. Rechazan la realización de test masivos a la población estudiantil de la ciudad para tener un diagnóstico claro de cuál es la situación del COVID en elche Y la Pero... portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, en el mismo sentido también criticaba las obras de la corredora porque considera que van a asfixiar al comercio local. La escuchamos. Todos los comerciantes y todos los negocios del centro de nuestra ciudad se han visto asfixiados y han estado más de dos meses cerrados. Y parece ser que ahora, en estos momentos que empezaban a reflotar, el equipo de gobierno decide, por su cuenta y riesgo, iniciar unas obras que no son absolutamente necesarias en este momento. Porque además estamos pasando una crisis y nuestro municipio tiene unas necesidades mucho más importantes que hacer unas obras necesarias ...en la corredora que se podían retrasar... ...a cuando la situación económica y social... ...de nuestro municipio esté un poco más saneada. Pero el plan centro es mucho más... ...que la plaza de Baix y la corredora... ...de hecho este mes también empezarán las obras... En otra zona como candalix en la calle Virgen de la Cabeza, que será remodelada porque se va a desviar parte de las líneas del bus por esta vía que va a perder aparcamientos. Esta actuación, que tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses, va a permitir incorporar un carril exclusivo para dar prioridad al transporte público, según señalaba ayer la concejal de movilidad Esther Díaz. ...de llevar a cabo en la acera oeste, es decir, la acera que hay pegada a la fábrica de harinas... ...en ese primer tramo, desde ese cruce hasta la parte de Renfe, en, ese, eh, en, en toda esa acera. Ahí eh, pues se va a llevar a cabo la demolición, la cimentación de la señalética, el alumbrado... ...la instalación de, de jardinería y también la pavimentación. La siguiente fase será a la misma altura, pero en la acera este, es decir, pues a la acera que está pegada a toda la parcela de la estación de autobuses, también con, con el mismo objetivo... Y también ayer se alcanzó el acuerdo de la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda, que va a permitir a los ayuntamientos disponer de su superávit. La concejal de gestión tributaria y diputada provincial socialista Patricia Macia, ayer en este mismo programa, la glorieta, valoraba de forma muy positiva este acuerdo, porque dijo ayudará a transformar las ciudades y mejorar la vida de la gente en el proceso de reconstrucción de la pandemia. Macia aseguró... ...que el Ayuntamiento dispone de un superávit acumulado... ...es decir, un remanente de casi 11 millones de euros... ...un dinero que irá a las arcas del Estado... ...pero que tendrá retorno y con intereses elevados para la ciudad... ...ya que desde el Ministerio se ha anunciado un reparto de 5.000 millones de euros... ...para acometer actuaciones en el ámbito de la agenda urbana española... ...medio ambiente, movilidad sostenible o cuidados de proximidad, así como cultura e infraestructuras deportivas. Además, la concejal recordó que el pasado viernes, 31 de julio, concluyó el plazo para pedir las ayudas de 150 euros para pagar el IBI, el impuesto más caro y cuyo periodo voluntario de pago comienza a mediados de este mes de agosto, pero va a finalizar el próximo 6 de noviembre. Un pago que se dilata en el tiempo debido a esta crisis de la pandemia. Se han recibido más de 8.000 solicitudes, por lo que el Ayuntamiento va a destinar más de un millón de euros para estas ayudas, según dijo la concejal de gestión tributaria, la concejal de Hacienda, Patricia Macía, aquí mismo, en estos micrófonos de Teleelch, Radio Marca. Y hablando de reconstrucción, también tenemos que calificar de histórico el acuerdo institucional alcanzado ayer en el Palau de la Generalitat Valenciana. El alcalde del Che estuvo allí, Carlos González, en esa firma del acuerdo de reconstrucción de la Comunidad Valenciana y reclamó la participación en el Fondo Europeo con el fin de combatir la desigualdad y reactivar la economía. La firma de esta alianza institucional y política fue suscrita ayer. ...por parte de Gobierno Valenciano... ...diputaciones provinciales, ayuntamientos... ...y mancomunidades... ...el alcalde de Elche... ...al igual que el resto de dirigentes políticos... ...destacó el valor de alcanzar este consenso... ...y trabajar por encima de intereses partidistas... ...con el fin de garantizar... ...la estabilidad ante la difícil situación generada... ...por el coronavirus... ...una foto de unidad... ...de PSOE, Podemos... ...la de ayer que debería repetirse... ...en Madrid, en el Congreso de los Diputados... Y por otro lado, el Instituto Valenciano de Finanzas ha concedido a la empresa de Elche de Transportes Aeroespacial, PLD Space, dos millones de euros para financiar su proyecto de convertirse en la primera compañía europea en desarrollar un cohete reutilizable para la prestación de servicios de transporte espacial a pequeños satélites de menos de 500 kilos de peso. El conseller de Hacienda visitó junto al director del Instituto Valenciano de Finanzas las instalaciones de esta empresa elicitana y destacó que está conformándose un ecosistema muy innovador en las comarcas del sur. Y cambiamos de asunto, pero seguimos con más noticias, porque el proceso de matriculación para el nuevo curso escolar ha finalizado y el Ayuntamiento afirma que han sufrido un ligero descenso respecto al año anterior. Las inscripciones se han realizado de manera telemática a raíz de la actual situación sanitaria y ahora lo importante es garantizar la seguridad de los alumnos en la vuelta a las aulas. Así lo declaraba ayer la concejal de Educación, María José Martínez. En su mayor parte se trata de pequeñas actuaciones para facilitar, ampliar o delimitar espacios, tirar tabiques de pladur o realizar tabiques para dividir espacios en dos. También la retirada de mobiliario, estanterías, armarios, mesas, muebles auxiliares para ganar esos pocos metros a las aulas y que cumplan con las ratios y con las distancias de seguridad. Petición de vallado para delimitar zonas de los patios, etcétera. Pues Estos son los trabajos que enumeraba ayer la Concejal de Educación que se están llevando a cabo en los colegios, en los centros educativos para prepararlos de cara a la vuelta del curso escolar que será el próximo 7 de septiembre. Y vamos a terminar este repaso de noticias con las fiestas porque la Asociación Festera de Moros y Cristianos de Ilche ha presentado una lámina de recortables para los más pequeños en la que se recogen los trajes tra oficiales, tanto femeninos como masculinos. ...de las trece comparsas moras y cristianas... ...escuchamos a la artista y festera Alba Jovez. Quiero demostrarle a los niños de una forma sencilla... ...que ellos lo entiendan, cada detalle de los trajes... ...que vean ese sentimiento de las personas... ...y que puedan disfrutar jugando con ellos... ...que creen su propia fiesta desde casa... ...ya que este año no lo van a poder vivir en la calle... ...tanto los que participan como los que no... ...pienso que... Eso también es una forma para que ellos vean que pueden integrarse en esta tradición, que no es solamente para gente mayor, gente que lo tiene en su familia muy integrado, que cualquiera puede participar en la fiesta. Pues para el presidente de la asociación, Julián Fernández, eh, con esta iniciativa se pretende reforzar la visibilidad de las fiestas de moros y cristianos en este año, en el que no se podrá celebrar las fiestas de agosto. Escuchamos a Julián Fernández lamentablemente no vamos a poder celebrar las fiestas tal y como la hemos hecho durante otros años, pero no queríamos dejar pasar este año sin dejar una visibilidad de los moros y cristianos. Llevamos durante varios días haciendo diferentes acciones sociales y festeras y hoy tenemos la suerte de poder presentar una acción enfocada fundamentalmente a los niños, a los niños festeros, a los niños de la fiesta, presentando un recortable que yo creo que va a ser del gusto de todos ellos. Y por su parte, la concejal de fiestas, Mariola La ha felicitado a la asociación por iniciativa. La escuchamos. Me gustaría enviar un fuerte abrazo a toda la familia festera de Elche y darles las gracias por la responsabilidad con la que están actuando frente a la pandemia en estos momentos que, que estamos sufriendo. Quiero agradecer el apoyo unánime que han mostrado cuando desde el ayuntamiento les planteamos los riesgos que corríamos con la celebración de muchos de los actos que enmarcan en nuestras fiestas de agosto. Eh, creo que tomamos la decisión acertada, ya que lo primero, lo que debe de primar, es la seguridad y la salud de todas y de todos. Pues hemos llegado a las nueve y cuarto de la mañana. Hay más noticias, pero eso será sobre las diez y media nuestra ronda de noticias, porque el programa La Glorita, que va a durar cuatro horas hasta la una del mediodía, va a estar dedicado gran parte de él, de las entrevistas programadas, a nuestra pieza histórica más relevante y arqueológica, la Dama de Inche. 101.4 tel el radio marca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 Y antes de comenzar con las entrevistas sobre nuestra historia vamos a dejar unos minutos para la música. Hoy el relato del programa La Glorieta Va, lo comenzamos con un ritmo que encontramos en algunos países sudamericanos y con una canción que nos inspira la actualidad que nos toca vivir día día. relando con alegre conafato la en las calles de mi rancho se voy un hombre caimán en las calles de mi rancho se volvió un hombre caimar se va caimán se va caimán se va para barranquilla ayer que me decía bañar por la ballera temprano ayer que me fui a bañar por la mañana temprano un caimán singular con cara de ser con cara de ser humano se va Caimán, se va a barranquilla se va Caimán, se va la que está cayendo en este país, no sé yo si esta canción puede ser la canción del verano. Nosotros continuamos en Sudamérica, continuamos eh, pues recordando una bella canción, No llores por mí Argentina, pero interpretada por Madonna. So. Mas més faré de sonyar i solo podré aconseguir is so pues preciosa canción y una voz que no suena a Madonna sino a Paloma San Basilio 101.4 Telehelch Radio Mar.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 Faltan dos minutos para llegar a las 9:30 de la mañana. Tenemos 26 grados y medio de temperatura y seguimos con más música antes de la siguiente entrevista. Nos vamos con Joaquín Sabina. No Qué viajes al pasado.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 Cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque la fortuna. Cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Y matarme nunca muere Y morirme contigo si te mata Y matarme contigo si te muere Porque el amor cuando no muere mata Porque amores te matan Y nunca muere 101.4 Tele-Elx Radio Marca la Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 32 minutos, tenemos 26 grados y medio de temperatura... ...y este día, el 4 de agosto, es un día, lo hemos dicho... ...señalado en nuestro calendario local... ...pero está además muy cargado históricamente... ...porque no solo estamos celebrando el 123 aniversario de la Dama del Elche... ...sino que estamos viviendo un acontecimiento histórico lo han recogido todos los diarios de este país y también del mundo y es que el rey Juan Carlos el rey emérito Juan Carlos I abandona el país abandona España mientras se está investigando sus finanzas en esos supuestos paraísos fiscales celebramos el descubrimiento de la dama de Ilche además en una ciudad que tiene dos patrimonios de la humanidad el misteri y el palmeral pero que anhela desde siempre el retorno de la dama de Ilche a su museo, a su ciudad natal a la ciudad que la vio pues eh, como salió a la luz esta escultura híbera nosotros en este programa como lo prometido es deuda la pasada semana nos quedamos eh, en el primer capítulo del Misteri de Elche, porque también queríamos hablar del Misteri de Elche en este 4 de agosto. Y lo queremos hacer con uno de nuestros colaboradores habituales en el programa La Glorieta. Él es doctor en filosofía y además fue alcalde de la ciudad. Estamos hablando de Manuel Rodríguez. Muy buenos días, Manuel. Ah, buenos días, buen bon día. Bon buen día. Días. Eh, es un día con mucha carga histórica, ¿no? Se puede relacionar bueno, la dama del Chi, Juan Carlos I. Y, y y qué más qué más tenemos? Ah, y el misterio. Bueno, la verdad es que todo al final sí se puede resumir que todo es un misterio. O sea, que está eh, en un día como el de hoy eh, el tema de misterios o sale por metro cuadrado ...más que en un sitio... ¿eh? Eh, pero, ...y nunca mejor bueno, dicho porque me... es un misterio... ...todavía no sabemos dónde no. se va a ir Juan Carlos primero... ...sí, bueno, ya se está diciendo algo... no ...que está en lo ...que está en la República Dominicana y tal... ...bueno, pero en fin... Eh, ...lo cierto es que evidentemente pues sí... ...es un día con una carga histórica, histórica enorme... ...yo creo que lo importante... Bueno, en estos casos es ver la historia pasa la historia antigua o ser de la dama el misterio etcétera porque eh, siempre son son, son elementos eh, importantísimos incluso para conocer nuestro presente y por otra parte que está también naturalmente a tan al tanto de lo que está ocurriendo el día de hoy no. Eh, bien, pues, eh, simplemente, eh, usted ha sido político, también ha estado en el Congreso de los Diputados y ha vivido la transición y ha vivido el legado histórico que nos ha dejado el rey emérito Juan Carlos I. ¿Se podía imaginar eh, cómo iba a acabar Juan Carlos I? Bueno, en aquella época, por supuesto que no, eh, no me lo, ni me lo imaginaba. Y además, bueno, yo creo que tampoco teníamos ningún elemento, en aquella época me refiero, como para pensar que esto podía acabar así, ni muchísimo menos, ¿no? Sí que tenían sí. un elemento, Manolo, porque el rey Juan Carlos I era el, era el favorito de un dictador. Era Franco, es el que lo puso, ¿no? Eh, también sus inicios fueron eh, muy reticentes en, en, en, la, en la ciudadanía española. Sus comienzos fueron bueno. también muy duros. Bueno, eh, los comienzos con de la con de la fin sí, del, del reinado de don Juan Carlos efectivamente fue duro, porque desde luego él él heredó de franco todos los poderes los poderes de un poder de un, de un gobierno sean de un régimen absoluto no y desde luego hay que decir en favor suyo que bueno él tuvo una parte importante en que España se convirtiese en una monarquía parlamentaria en un sistema moderno en un sistema democrático no por tanto desde ese punto de vista evidentemente fue tuvo una importancia excepcional en lo que ha sido la historia moderna de España. Y eso hay que tenerlo presente. A mí no me gusta hacer eso que es muy propio de la gente, o eh, de, de mucha gente, de pues, eso que se llama hacer de leña del árbol caído. ¿no? Pues no, yo creo que, bueno, o sea, desde luego hay que reconocer, eh, bueno, presuntamente, ¿no? evidentemente, porque la presunción de inocencia, hasta que hay algún tema de, digamos, de sentencia judicial, Pues hay que presuponerla siempre, pero bueno el en fin el, con el los datos que tenemos del comunicado que le ha hecho o es sea, la carta que la ha dirigido él al rey Felipe, pues tenemos unos datos suficientes para, para para pensar bueno que probablemente pues se trata de una serie de conductas que en los últimos años o los años que fueren pues naturalmente no eran muy acordes con la actitud pues como se esperaba del, claro. del monarca Claro, porque no estamos eh, hablando claro. solo de, de, de esta investigación de sus finanzas, estamos hablando de sí. que llevamos años ya que Juan Carlos I sí, práctico bueno, precisamente eso, porque no nunca... estaba... Pero eh, yo quería preguntarle, porque usted es historiador además, eh, eh, todos bueno, los reyes... Bueno, soy todos... historiador eh, aficionado. aficionado. aficionado. <risa> todos los reyes han tenido amantes y se han ido de caza. Bueno, de eso de caza, eh, por supuesto, era lo que hacía, bueno, generalmente, ¿no? O sea, el, eh, bueno, yo posiblemente quizás los que menos fue de caza y, y también lo iba era Felipe II, pero vamos, realmente tenemos hasta Eh, personajes tan, digamos si ha habido algún rey en la época ya a partir del XVIII en España importante fue Carlos Tercero ¿no? y Carlos Tercero desde luego iba de caza y además iba de caza continuamente y le gustaba como le pintó Goya eh, con el, el traje fin de eh, cazando ¿no? bueno, esto era de luego y bueno, y no digamos franco Dicen que Franco, dicen, que dijo que tenía dos dos montones, pues eso se dice no pero bueno, si no es bien, es cierto, pues como dicen en italiano benetroto no El tenía dos dos montones de papeles en en, en, la, en la mesa de su despacho, unos que eran irresolubles y por tanto no había que preocuparse, pues eran problemas irresolubles y por tanto no tenía solución y los otros son. Aquellos problemas que solventaba el tiempo el tiempo lo solventaría y tampoco se preocupaba de ellos por tanto lo que, qué es lo que hacía pues iba a cazar o sea yo creo que en la época moderna hemos tenido aquí un jerarca eh, que realmente dedicó a o se dedicó a la caza, aquí fue franco o sea, yo recuerdo aquellos nodos en los cual eso la gente del estado a cazar el ir a ir a pescar verdad parece que era pues algo realmente pues eh cotidiano, ¿no? Pero, Yo ¿no? creo que si algún rey eh, de la época de España pues se ha dedicado a tareas políticas y a tareas de su ministerio, independientemente de que haya ido a cazar, ¿no? y a veces con tan mala fortuna como lo de Botsuana, ¿no? Pero independientemente de eso, yo creo que ha sido el rey Juan Carlos la persona que ha tenido una, digamos, una dedicación política mayor. Bueno, pero ha tenido mala paz y nunca mejor dicho. Eh, Manuel pues, Rodríguez, sí. usted fue alcalde eh, durante la etapa en que nos visitó el rey Juan Carlos, el rey emérito. Efectivamente, eh, sí, sí. Usted yo... lo conoce porque también se dice de Juan Carlos I uno de sus, bueno, de, de, de sus éxitos, aparte de que defendió la democracia y en el golpe de Estado fue fundamental una pieza clave para, para tener lo que tenemos ahora, un país moderno y una monarquía parlamentaria. Eh, también se dice de Juan Carlos eh, I que era un hombre campechano y que esto le ha valido, esa cercanía, esa proximidad a la ciudadanía le ha valido también. Sí, por supuesto. Sí. Él era una persona que tenía era muy vivo. Eh, vamos, yo eh en fin el, la, la, el contacto que he podido tener pues en cuatro o cinco ocasiones, ¿no? Y eh, con él pues eh, o sea, siempre me ha, me siempre me lo ha parecido, ¿no? Una persona que tenía mucho olfato, mucho olfato político también, ¿no? Una persona bastante cercana a los a los que se sabía acercar, tenía empatía con la con la población, yo creo que eso es cierto yo recuerdo cuando aquí vino, eh, pues en el acto en el ayuntamiento, yo invité se hizo un acto muy abierto, no yo recuerdo que hizo un bando, toda la gente en la plaza y tal, y yo invité a gente que había estado en la guerra luchando en el bando contrario ¿no? y se los presenté a él alguno como el caso de Miguel Grau, ¿no? del Partido Comunista Italia, además, los dos abrazaron allí y yo recuerdo que caían unas lágrimas al rey, no sé quién, Y toda la mesa tan contenta, fíjate, había en este sentido era una persona que tenía empatía, empatía con la gente, eso no, tampoco tampoco se puede negar, ¿no? Y, y es verdad. ¿no? Yo eh, ya que este plantea el tema, a mí lo que sí me, me parece, eh, digamos, me preocupa políticamente es el hecho de que mmm, lo que ha ocurrido Tenía que haberse evitado Y me refiero a lo siguiente Yo creo que ahora todo el mundo Bueno, pues unos se arreglarán, otros no se Lo que sea, ¿no? Pero es cierto que me, las cosas O ciertas cosas ya se sabían desde hace mucho tiempo Y aquí ha habido un tabú Que mucha gente ha contribuido a que ese tabú se mantuviese Yo creo que no ha habido y debiera haber una protección a las instituciones del Estado y la, una fundamental es la corona. Es decir, aquí bueno, pues don Juan Carlos era simpático, el agente era Juan Carlos y tal, pero yo creo que no ha habido nunca ningún proyecto político, político, de ningún partido político, de decir bueno, vamos a ver cómo se lleva a cabo una defensa o digamos una eh, digamos arraigo de la monarquía parlamentaria como sistema de gobierno. Y yo creo que ha sido eso realmente, yo creo que es de las cuestiones que ha faltado. Eh, yo creo que, desde luego, los presidentes de gobierno tenían que haber sido mucho más cautelosos con ese tema, haber protegido y, por supuesto, en ese sentido, no haber consentido, desde desde mi punto de vista, ciertas cuestiones. Al igual que ahora me hace mucha gracia que mucha gente en la prensa… Oh, hombre, si eso lo sabía yo desde hace no sé qué… ¿Y por qué no dijiste nada? O sea, aquí tanto tanta culpa quiero, no tanta, pero bueno o sea culpa tiene el que hace como el que, el que calla y otorga cuando no tienen que callar y otorgar. No. Y desde ese punto de vista a mí lo que me preocupa es la poca preocupación que hay en España por el hecho de, la, de dignificar nuestras instituciones políticas. Que doy me fe. parece muy bien que naturalmente actúe la justicia. Esto es una dignificación, de la, de la es un ejemplo de dignificación de la institución. Pero todo esto, naturalmente, tenía que llevarse trabajando muchísimo tiempo antes. ¿no? Y sí. es, yo creo que es una de las cuestiones que yo creo que, que en este país todavía falta mucho. Sí, doy fe porque usted ha... ha... Ha hablado de la versión política, pero también había cierto pacto entre los medios de comunicación de proteger a la eh, sí. corona, porque todos los medios de comunicación, incluida yo, sabíamos que el rey era una persona mujeriega. Eh. Sí, mira, yo que sea mujeriego y tal, bueno, yo, eh, en fin, eh, yo, ya la vida privada en este caso eh, es otra, vamos, bien, que yo no, no digo que me parezca bien y tal pero evidentemente yo creo que sí que ha habido, ha habido mucho consentimiento por parte de mucha gente que rema eh, y, y, bueno, y naturalmente la, la, la responsabilidad está eh, en quien tenía en quien pueda tener la responsabilidad. Y entonces yo creo que desde este punto los gobiernos y, en fin, y, eh, la gente influyente naturalmente tiene muchísima culpa en el hecho que se mantenga la dignidad la distribución la distribución del estado o sea eh, el hecho de que lo que ha ocurrido con don juan carlos por una parte significa el que en españa existe un sistema político que por mucho que alguno le hayan dicho como algunos que están diciendo hoy han dicho que si el régimen de la transición que eso era las cadenas de la, del régimen ¿no? ¿Eh? algunos de los políticos que tenemos por ahí ahora bueno pues ahora resulta que este mismo régimen ha sido capaz de investigar, o va a ser capaz de investigar, probablemente, porque no se ha investigado, de, al, al, propio, al propio rey de mérito del que fundó prácticamente este Estado. ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, yo creo que es un triunfo de la democracia desde ese punto de vista. Ahora, hace falta, naturalmente, que haya una, una actitud, no solamente decir, bueno, cuando llega esta situación, que estas situaciones no se produzcan, y se, y se haga un plan para realmente realmente mantener con dignidad nuestras instituciones, porque de eso también depende la dignidad de España. Yo creo que en este país, yo no sé, se piensan en muchas cosas. Yo creo que hay una visión como máximo de partido, pero una visión de Estado yo creo que falta muchísimo. Claro. Y no tenemos ese sentido de Estado. Y eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo si queremos, si queremos contar algo en la, en la historia, si queremos ser un pueblo como tiene que ser. Entonces, ¿tocaría ahora reivindicar la República? Yo, desde mi punto de vista no tiene nada que ver. O sea yo creo que ahora mismo, o sea, de, de, de, por una parte, yo creo que lo que está, se, se, está, se ha demostrado es que este sistema político que hay esta monarquía parlamentaria este sistema político, ha sido capaz, capaz de bueno, propiciar la renuncia del rey en su momento, incluso en este momento, una situación hasta tan, tan más, más dramática como es la salida del rey. Por tanto, no tiene ningún sentido decir, la monarquía, la institución ha funcionado las medidas que ha tomado el rey Felipe VI bueno, yo creo que hasta ahora han sido ejemplares y tienen que seguir siéndolo hay que hacer más cosas, ¿eh? no hay que quedarse solamente ahí hay que hacer más cosas pero bueno, yo por otra parte eh, realmente el tema de la monarquía o república, a mí lo que me interesa y lo que me imp lo que importa en España es si queremos un régimen democrático mejor o peor eso es lo que a mí importa el hecho de que mejore con una república o no pues puede ser, a mí me parece intercendente en el sentido de que hoy día, por ejemplo, si vemos las democracias más avanzadas, pues muchas de ellas son monarquías. Monarquía es la inglesa y es la democracia más instaurada. Monarquía es la holandesa y es una democracia avanzada. Monarquía es Bélgica, que es una democracia avanzada. Lo es Luxemburgo, lo es Dinamarca, lo es Suecia, lo es Noruega. O sea, realmente, bueno, pues, en fin... Eh, Yo creo que hoy día lo que es la monarquía parlamentaria prácticamente tiene en sí, en el desarrollo político, todos, todos los valores republicanos en el sentido de, de derechos ciudadanos y de, que, que, que tiene cualquier otro país. Y eso por un lado. Y luego lo segundo, dice, bueno, es que eh, ¿qué vamos a hablar del gasto de la monarquía? Bueno, pues el gasto de la monarquía hay que compararlo a ver qué ocurre con ciertas casas presidenciales, ¿no? Claro, ahora nos cuesta ya. mucho menos la monarquía porque casi todos sus miembros están fuera de las cuentas del Estado. Eh, no, no, pero, no perdón, costaría no. ¿Costaría no, más mantener sí. una república? No, no, no, no, no. así, eh, vamos a ver. Las cuentas de la monarquía son eh, se votan en el Parlamento y tienen un presupuesto global, ¿eh? tiene un presupuesto global. Con lo cual se mantiene la casa del rey y todos los servicios de la... Y el rey, el rey, en este caso don Felipe VI, asigna... ¿no? A, de ese presupuesto, la cantidad que él cree a los miembros que tienen que, que en fin, a la gente que le tiene que ocupar. Esos es son, digamos, los privilegios que él tiene. Pero esto es una cantidad, es decir, la cantidad de dinero que es la que se votan las cortes, esa es, es la misma. Me Entonces, eso eso no tiene, pero vamos, si lo comparamos con otras jefaturas del Estado, sean repúblicas o sean monarquías, Bueno, no es un presupuesto excesivamente alto, ni eh, mucho menos. ¿eh? Es que se nos va el tiempo y no quería hablar sí. solo de la monarquía. Nos queda solamente decir qué papel es el que tiene que jugar ahora, Filipe VI. ¿es bueno, yo creo que el papel es el que él dijo cuando tomó eh, cuando el, el acto de entronización, ¿no? en el cual él habló de que la monarquía, la que tenía que cumplir, iba a cumplir, uno un, digamos un carácter tiene que tener que ser un carácter fundamentalmente ejemplar porque eso era lo que corresponde a su función institucional y al mismo tiempo lo que corresponde a lo que socialmente se demanda de la corona que tenga siempre un comportamiento ejemplar él yo creo que lo está lo está teniendo con las medidas que ha tomado o saber que por ejemplo prohibió los regalos que, que podía tener la, la monarquía eh, las cuentas son públicas Eh, en fin, hay una serie de medidas que yo creo que hay que profundizar también. Hay que profundizar en lo que se llama la inviolabilidad del rey, ¿no? Que, por cierto, algunos hablan, es que eso en la república… No, miren, los jefes de Estado, aunque sean repúblicas, en, el, en, en, en fin, en, mientras están en la de su cargo, generalmente son inviolables también, ¿eh? No, que no nos pensemos que esto ocurra aquí porque somos por muy ser, atrasados. Bueno. Eso pasa en otros sitios, ¿eh? En Francia, pues... por ejemplo… Pero yo creo que desde ese punto de vista habría que replantear también los límites de la todo inviabilidad, uh -huh. los límites de, del fuero que, que, que tienen. No solamente el rey, sino también los, los, el resto de políticos. ¿eh? Uh -huh. Y yo he visto también alcaldes que realmente se les ha juzgado por el tema, o se les iba a juzgar por el tema, por ejemplo, de una recalificación, ¿no? uh -huh. y se han acogido a que eran diputados en un momento determinado. El foro parlamentario, hombre, el foro parlamentario se hizo para proteger la, eh, digamos, la libertad de expresión del parlamentario, pero no para que, para que haga una recalificación de terrenos, ¿me explico? Mm -hmm. Todas esas cosas yo creo que en España, eh, no solo para el rey, sino del rey abajo, todo el mundo tiene que aplicarse el cuento. Pues sí. cambiamos de asunto y vamos a hablar también unos segundos de la dama del Che, pero escuche, sí. Manuel Rodríguez, escuche esta marcha militar. La compuso el profesor de música, eh, nacido en el siglo 19 y que falleció en la década de los años 70 en Elche, Aureliano, no, no, Aureliano, Aureliano no. Botella Torres. Ah, Aureliano sí. Botella, sí. Y es sí. una marcha militar que le puso el nombre de la Dama de Elche, le sí. inspiró el busto. Sí, sí, sí. Bien, pues la Dama de Elche. La Dama de Elche es un patrimonio que llevamos todos, todos los helicitanos en el corazón la anhelamos y no hay manera de que regrese. Manuel Rodríguez, sí. ¿usted lo intentó? Bueno, yo lo lo intenté eh, y lo intenté de una manera que yo pienso que es la que tenía que hacerse, pero bueno, eh, yo empecé el tema y después no se siguió por el mismo camino. O sea, eh, el planteamiento mío fue siempre el siguiente, llevar a cabo un acuerdo con el Museo Arqueológico Nacional de España de tal manera que en España, que en Elche Eh, tenemos, digamos, historias suficientes y razones suficientes para abrir una sala que tenía que estar unida, vinculada al Museo Nacional de, de, de Madrid, ¿no? del Museo Nacional de Arqueología. Una sala fundamentalmente dedicada al mundo ibérico. Eso fue el planteamiento que yo hice. Y se estaba trabajando en ello. Y en aquel contexto de trabajo pues hubo ciertas cosas que se hicieron. Por ejemplo, hay un Ecebo, que es una de las piezas más, más bonitas que tenemos el Museo Arqueológico, que eso se trajo precisamente de Madrid en ese contexto, como una cesión definitiva. No me acuerdo cómo se hizo aquella cesión. ¿no? Pero, en fin, la copia que hay de la Dama de Hitch aquí, ¿no? que fue una, es una pieza única, eso se hizo precisamente en el contexto de aquellas buenas negociaciones. Incluso teníamos pensado ¿Cómo iba a ser el, el primer acto? El primer acto iba a ser justamente la inauguración de ese museo de arqueológico en el cual habría una exposición de todas las damas ibéricas España y, lógicamente, estaría la dama del Che. ¿Mi idea cuál era? Pues mi idea es, si en el Che conseguimos tener una gran sala, de digamos, de, de unida al Museo Nacional, pues, naturalmente, teníamos ya una ventaja y es que teníamos una gran sala, ¿no?, de, de, en fin, un, un, gran, un, un, un, un gran museo arqueológico y, lógicamente, a la larga, si la sala ibérica estaba aquí, por pues lo lógico es que la dama estuviese y no se, no se producía ninguna digamos, ningún problema de la propiedad de la dama. Pues, ¿no? pues su, su idea se está ejecutando porque tenemos un museo arqueológico nuevo, sí. en MAE, una sí, sala pero... que ahora se está contextualizando para precisamente sí. traer... Eh, la dama del Che, pero de, en exposiciones pero, temporales, sí, no, no, no, no tendremos la definitiva. Pero bueno, vamos a ver, yo lo que creo es, eh, lo importante es que ese tipo de proyectos vaya adelante, pero eh, lo que yo creo que aquí eh, en este país ocurre mucho, con mucha frecuencia, es que estamos siempre como en la tela de Peña López, haciendo y deshaciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues se llevan a cabo unos proyectos, los que vienen detrás, entonces quieren hacer otras cosas… Y no se cuenta pues con lo que se estaba llevando a cabo y ahora pues parece que se habla de retomar esas cosas, por supuesto, no se dice que eso se hizo antes, no pero aquí el el, el el síntoma que tenemos de que cada uno que estamos en la política pensamos que cuando llegamos somos Adán y Eva juntos no que inauguramos el mundo, eso suele ser bastante normal no eso pero es el bueno olvido el olvido de la historia un artículo que usted eh, ha escrito en Alicante sí Plaza bueno que eso otros, eso suele ser asuntos. muy propio. Y eso significa que realmente, generalmente, somos muy poco progresistas. ¿eh? Porque la gente que habla siempre del progresismo, de que hay que tal, tiene que mirar la historia. Porque si estamos siempre inventando lo que ya se ha dicho antes, pues al final lo que va a salir en un artículo mío que he enviado ahora al periódico, eh, aquello que decía Eugenio II, tan admirador del Misteri, lo que no es tradición es plagio. ¿eh? Y la gente que empieza a querer inventarlo, no lo nuevo pues resulta que está haciendo lo mismo que ya dijeron los anteriores. no En fin, en vez de continuar sí. y, y seguir avanzando. Yo creo, pero sí, a mí me parece muy bien, ojalá esas ideas vayan adelante, pero creo que es la, la manera de contextualizar las cosas y no sí, de plantear sí. el tema como una reivindicación. Es que está en Madrid, que venga aquí. Bueno, aquí… ¿Y qué hacemos con la dama solo? ¿no? ¿Y, y, ¿Y un... dónde está? Que... Claro, y al margen de estas cuestiones políticas para atraer la dama, ¿por qué cree sí. usted que la dama está tan arraigada en el corazón de los ilicitanos? Porque cuando en 1897 se descubrió, eh, se le otorgó la corona de madre de Deo o de diosa, como la madre de Deo, la, Vir la Virgen de la Asunción, y ya hablamos del misterio con eso. ¿Está al bueno, mismo nivel que, que la, nuestra patrona, la Asunción? Bueno, eh, yo creo que son... Eh, bueno, estamos al mismo nivel. Hasta cierto punto se puede el tema relacionar. Es, es verdad, yo además... Mire, publiqué aquí, lo tengo delante, un artículo el año un artículo en la revista, del año 83, ¿no? Y hace de ese tiempo que hablo de la prehistoria del misterio. Y en, al hablar de la prehistoria, pues hablo precisamente de la relación de las diosas madres, ¿no? Y hasta qué punto la dama de Elche, de alguna manera, ha sido la continuidad de todo eso. La dama de Elche, lo digo aquí, no es una escultura que se encontró aquí. Es algo que es, tiene, tiene mucho que ver con la propia identidad de la figura. Y como usted dijo, cuando la dama de Elche se ha llevado en un loop, en Elche realmente la gente lo sintió mucho y lo manifestó, el hecho de que la dama de Elche saliese de Elche. Otra cosa es que yo creo que en parte fue, una, un, eh, fue aceptado que estuviese en el loop. ...porque se valoró toda la cultura ibérica... ...que hasta entonces no estaba valorada... ...hasta entonces estaba valorada la cultura griega y la romana... ...la ibérica no, la gente no hacía tanto caso... ¿no? ...y precisamente el hecho de que la dama de Elche estuviese en el Louvre... ...que entonces era el punto de referencia mundial de la museología... ...pues naturalmente fue muy importante... ...de hecho el año 1910 se hizo en, en el Louvre una exposición del arte ibérico una exposición que estuvo Picasso por cierto, ahí se inspiró Picasso en muchas de las cosas que hace él eh, de la pintura moderna en el arte ibérico ¿eh? los toros, por ejemplo, de Picasso y tal, ¿no? Bueno, y los toros del mundo del mundo ibérico yo creo que desde ese punto de vista y por otra parte yo creo que, claro, hay que plantear que la madre de Déu en el fondo, la Virgen es una, es eh, ya lo dice un antropólogo ¿no? dice que es eh, que es la figura el, el, digamos el icono antropológico más importante en 2000 años porque la virgen ha recogido en sus en una serie de tradiciones que vienen de muy antiguo no que vienen de muy antiguo que han ido desapareciendo bueno en elche por ejemplo la dama, la dama de elche por probablemente dicen algunos otros dicen que no pero dicen que es una escultura de la diosa de la diosa tanit no que era en eh, fin eh, seguramente la diosa patrona de elche no de la época antigua. Y, desde luego, es cierto que en las tradiciones religiosas y las, religi y las tradiciones religiosas cristianas, como en todas las religiones, hay, digamos, una presencia de, de otras religiones que en fin que se van haciendo, que se van incorporando como tradiciones del pueblo y se van viviendo no en esa, en esa nueva tradición. Y en la figura de la Virgen hay muchísimo de esas tradiciones que vienen de antiguo, no las apariciones de la Virgen en el mar, no bueno, eso lo vemos hoy día incluso en el sincretismo que se hace en América, no cuando los, los esclavos iban de África, se llevaban sus tradiciones, que lo único que podían llevarse, y, y luego lo confundían allí, lo unían a las tradiciones de origen católico, la, la, la diosa Ochún es la virgen de la caridad del cobre, del cobre en Cuba para los los, los, los negros, los, los descendientes, de los esclavos, ¿no? La Yemayá, es, eh, la Virgen de Regla, que era la diosa Yemayá, ¿no? La diosa de las aguas, de las aguas dulces, ¿no? En fin, toda una serie de cuestiones que se van... y Bueno, y eso también ocurre aquí, en el mundo, en el mundo griego, ¿no? Y al mundo ibérico. Y el, el cristianismo recoge muchísimas tradiciones, y la figura de la Virgen, que es siempre por la idea de la madre fin, es ¿eh? la idea más antigua que hay en el mundo y la más potente bueno, porque es la idea de la vida y de la maternidad claro pues y entonces Rod la Virgen recoge todo eso. Pues ya que estamos hablando sí. de la Madre de Déu, eh, hay que un pequeño inciso, son las 10 en punto de la mañana, estamos a punto de finalizar la entrevista con Manuel Rodríguez doctor en filosofía y exalcalde de la ciudad de elche hemos hablado del rey Juan Carlos I, de la Dama de Ilche y estamos finalizando con la Madre de Déu, la Virgen de la Asunción y su misterio Pero para finalizar, eh, Manuel Rodríguez, me gustaría que me dijera que respondiera a una pregunta. ¿Por qué emociona tanto esta pieza, este motete del misterio, el Ternari? No conteste todavía porque vamos a levantar un poco esa música. Con esto damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de las 10 de la mañana aquí en el programa La Glorieta en el 101.4 por la señal de Telerich. Manuel Rodríguez, porque emociona tanto esta pieza? Bueno, yo no sé, cada uno tendrá sus motivos, pero vamos, yo creo que, la, primero, es una pieza bellísima, ¿no? Eh, tanto si se interpreta como se interpreta ahora, como en su versión más original, ¿no? Desde mi punto de vista, con un punteado más eh, más propio del nacimiento. Pero eh, es una, una pieza bellísima. Lo segundo, yo creo que hay una cuestión también. Dense cuenta como los actores, en este caso los tres apóstoles que aparecen en el Cadafal, Eh, ...aparecen desde el, desde el propio público, ¿no? De alguna manera es una... Es decir, es esa vinculación que existe entre la representación, en este caso la representación litúrgica, como es el, el misteri, y el pueblo. ¿no? Y entonces, en, el, en la asistencia al misteri, ¿no? entonces claro, los actores salen del propio pueblo, o sea, de ese cuenta que aparecen desde, de la, desde las filas donde está la, sentada la gente, aparece por un, por un sitio, por otro por otro, y es que en el misteri hay una cuestión, yo lo decía Joan Fuster, la importancia del misterio no es solamente que tú vas a ver el misterio es que de alguna manera se participa del misterio el misterio, ya lo hablaremos si viene al caso en otro momento es fundamentalmente un acto que participa de la liturgia ¿eh? y el teatro surgió de la liturgia, ¿eh? eso no hay que olvidarlo el teatro, no solamente el teatro, digamos de la, en el mundo europeo cristiano sino ya del mundo griego el teatro nació de la liturgia como un acto religioso y desde ese punto de vista el misterio lo ha conservado y la gente que asiste al misterio no, no asiste como un espectáculo como cuando vamos a un teatro burgués a ver una, una obra de teatro en un teatro normal va a participar y desde el punto de vista de la quiesciencia de que bueno de las aclamaciones a la madre de Dios es decir, el público participa como un acto que tiene algo de verdad ¿eh? o mucho de verdad no solamente una simulación. Por eso yo creo que es importante que preservemos el misterio como fiesta del pueblo. De ahí la importancia que tiene la relación la fiesta y el misterio, ya porque es lo mismo, porque si no lo vamos a convertir en un puro espectáculo que, como tantas cosas, pues se puede convertir en un fenómeno de masas, pero que al final le quitamos la propia esencia, el propio contenido. Pero, de momento, no no se está quitando la esencia del misterio, ¿no? porque lo bueno, dice? Yo, ¿Por, ¿Hay necesidad? ¿Piensa usted yo que creo, lo están yo descafinando? Creo, mire, yo creo que las cosas hay que decirlas muchas veces. El hecho de que el misterio es la fiesta del pueblo, yo hoy día la decimos todo el mundo, ¿no?, Yo recuerdo que cuando yo tomé posesión de la alcaldía lo decía muy poca gente. Y decía, oh, la gente, la cesta es la cesta eh, del pueblo. Pues sí, es la fiesta de la matrona. ¿eh? Y realmente, si no lo dices e insistes, los temas se pueden perder. Y además, y vamos a poner a ser claro ¿no? Por ejemplo, el hecho de que haya proliferaciones de, de la representación del misteri varios días, ¿no? Que se entra pagando, etcétera, Eso tiene el peligro, o sea, yo no digo que ahora se pueda quitar, porque eso está está ahí pues más o menos eh, eh, como está, ¿no? Y aunque es cierto que hay una serie de elementos que eh, manifiestan que eso no es el misterio, sino un ensayo general, que habría que seguirlo llamando así, ensayo general, no es la propia misterio, el hecho de que no se haga con la misma imagen, o la Virgen no es la corona, no se encienden las velas, de fin, toda una serie de cuestiones, indican todo eso, pero bueno, sí puede dar la impresión de que realmente estamos cuidando o estamos planteando el tema del, del espectáculo frente a lo que es la fiesta como tal, ¿eh? asistir al misterio como la fiesta del pueblo, yo creo que eso es muy importante. ¿eh? Pues, y, no. y mantener la propia esencia yo creo que eso habría muchísimo que hablar. yo tengo uh -huh. algunas cosas bastantes cosas escritas sobre el tema y yo creo que es necesario vivimos una cultura eh, genera un mundo en el cual vivimos de al de cara al espectáculo. explico uh -huh. y eso está así ¿eh? y, bueno. y hay que insistir mucho justamente en la esencia en los valores que tiene el misterio en sí y no tanto vivir el espectáculo. Pues como la pandemia nos ha arrebatado este año la fiesta, pues tenemos tiempo suficiente para dedicarle al misteri estas reflexiones por parte de los Muy estudiosos bien. de la fiesta. Así que Manuel Rodríguez le invitó la semana que viene a continuar hablando del misterio, de esta joya universal. Gracias. Muy bien, pues gracias a ustedes. Muchas gracias.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 Pasan nueve minutos de las 10 de la mañana, tenemos 26 grados y medio de temperatura y continuamos en este programa de hoy hablando de ese aniversario tan importante, el 123 aniversario del descubrimiento de la Dama de Elche, la pieza ibérica más bella de las encontradas hasta el momento. La Real Orden de la Dama de Elche tenía previsto realizar una serie de actividades para conmemorar este aniversario, pero la evolución de la pandemia, el aumento de los casos positivos por PCR que se está produciendo, se está registrando en la ciudad de Elche, ha trastocado, como en todas las previsiones también, las de la Real Orden de la Dama. Para hablar precisamente de ello tenemos con nosotros a la presidenta de esta institución, Mari Carmen Pérez Cascales. Muy buenos días. Hola, buenos días, Rosmari. Si no se puede celebrar in situ con eh, las actividades que teníais programadas, por lo menos sí podemos celebrar aquí ese acontecimiento histórico. La Real Orden de la Dama tiene siempre ha tenido un papel destacado, precisamente, desde que se constituyó en este aniversario. Efectivamente, es nuestro día institucional, nuestro día grande, Y este año ya desde el primer ya desde el principio casi a marzo abril vimos que era imposible celebrarlo como veníamos haciendo siempre con un llamamiento al pueblo licitano para acudir a la alcudia el año pasado fuimos más de mil personas ese día allí y estuvimos con ella y le llevamos nuestra ofrenda de flores como siempre y la dama viviente. esto lo vimos claro desde el primer momento, puesto que las circunstancias así obligaban. Habíamos pensado en en un pequeño acto institucional en el cual iba a participar el Ayuntamiento, la Alcudia y la Real Orden, pero el martes pasado y, y a la vista de la visita que, que tuvo en Elche doña Ana Barceló, la consellera de Sanidad y la rueda de prensa del señor alcalde al día siguiente, en el cual... Nos ponía de manifiesto a la ciudadanía eh, en los nuevos brotes que se habían encontrado en nuestra ciudad, pues han aconsejado que ni siquiera ese pequeño acto institucional, que evidentemente estaba rodeado de todas las medidas de seguridad, sanitarias y, y, y para unas 10-15 personas, se, hayan, se haya tenido también que suspender. ¿Dónde, ¿Dónde se iba a hacer ese acto? ¿En el mismo lugar donde apareció la dama? Sí, eh, lo habíamos pensado por motivos de, de, de, de seguridad en el Museo de la Alcudia, en la sala que tienen dedicada a la, a la dama del Che, donde está presidida por un busto precioso policromado de nuestra dama. Allí teníamos previsto hacer el acto institucional. Pero también te digo una cosa, Rosmari, hoy la Alcudia está abierta como museo con todas, insisto, con todas sus medidas de seguridad, con lo cual eh, el ilicitano o la ilicitana que quiera pasar, ir o visitar el lugar, está abierto. De hecho, eh, yo me voy a acercar, evidentemente, y sé que también algún grupo de, de, de, de amigos y amigas Pues van a, evidentemente siempre sin guardando las distancias el número de, de el, el número de asistentes etcétera etcétera nos vamos a acercar, aunque sea para saludarla simplemente y llevarle flores porque las Por les flores... contado es ¿eh? las flores van a ir con nosotros no va a ser para nada un acto institucional. Ni, ni se ha hecho un llamamiento de ningún tipo, pero aprovechando eh, Rosmarie, que está la, la, el museo abierto, pues como otro cualquier visitante, nos vamos a acercar a verla pues hemos tenido también suerte dentro de la desgracia de esta pandemia, sí. el 4 de agosto ha caído en martes y donde es un día en el que el Museo Arqueológico de la Alcudia sí. está abierto sí. con lo que se puede visitar a esta bueno, el lugar donde, donde se halló la dama de Riche, la Real Orden de la Dama. Eh, lleva poco tiempo presidiéndola, pero el poco tiempo que lleva eh, ha podido, se han podido realizar muchos actos que han aportado Más datos sobre el busto y sobre todo datos históricos sí así ha sido tuvimos un este año es que se nos ha se nos ha quebrado a todos este año a nivel social a nivel sanitario económico y como no también se ha resentido y mucho el en, en, en la vida cultural de de de, de todo el país. Efectivamente, tuvimos ocasión en febrero de tener una, una charla-coloquio en el cual Paco Vives, que es el director de la cátedra de la Dama de Elche de la UMH, nos ilustró y nos contó un montón de secretos de la dama que desconocíamos y nos enseñó que dentro de su imperfección es perfecta, es perfecta, porque no es un busto mmm, en el cual podamos decir que es ni siquiera simétrico. Pero mmm, hay que felicitarse porque no hay una perfección más perfecta que la de nuestra dama. y también te digo que en septiembre, si sí, siguen las circunstancias actuales que los museos van a seguir abiertos, vamos a tener del 6 de del 4 de septiembre al 4 de octubre una exposición en el cual eh, vamos a exponer objetos de los primeros años de constitución de la Real Orden, que en aquel momento era la Orden de los Caballeros de la Dama de Elche, en el año 67, cuando la constituyó Antonio Martínez Maciá, conocido por PIN. y vamos a centrarlo en esos primeros años y en la figura de nuestro primer presidente. Esa exposición el 4 de septiembre se inaugura, ¿dónde? El 4 de septiembre, el 4 de octubre, está previsto en la antigua capilla de las Clarisas, en la antigua capilla, lo que era la iglesita de las Clarisas. Allí va, porque reúne todas las condiciones necesarias para que se lleve a efecto esa exposición y espero que sea del gusto de todos los los los, los, los ciudadanos, los ilicitanos y ilicitanas. Pues vemos sí. que la pandemia no acaba con las ganas y con las actividades de la Real Orden de la Dama del Chelche presidida por Mari Carmen Pérez Cascales, tampoco acaba con esa esos anhelos de que la Dama del Chelche vuelva a su ciudad eh todos para nada, los 4 de nada. agosto, todo es, tal día como el de hoy, desde hace 123 años, siempre se reivindica eh, precisamente la belleza de esta escultura, la importancia que tienen los corazones de los ilicitanos y de un tiempo para acá se está reivindicando que vuelva sucesión definitiva o sucesión temporal. Hay gustos para todos. Evidentemente. ¿Ustedes, eh, ustedes siempre en, los, en el acto institucional siempre lo hacen. ¿Este año también están ustedes preparados para reivindicar más, si cabe, sí, su reivindicación? Este año, Rosemary, no tenemos acto institucional como tal, ya te lo he explicado. Las circunstancias obligan, pero sí que te digo que seguimos trabajando junto con la Concejalía de Cultura y esperemos que pronto se nos una la Universidad de Alicante. La de Elche también está, va a colaborar y está colaborando a través de la cátedra para a celebrar como se merece el 125 aniversario de su descubrimiento, que será dentro de dos años, en el cual queremos eh, que haya una serie de eventos y actos conmemorativos durante todo el año. Y qué mejor ocasión para esa cesión y esa vuelta a casa, aunque sea temporal, de Nuestra Dama. ...que dentro de dos años, en su 125 aniversario, esté con nosotros. Y en eso estamos luchando todos. Y estoy seguro que todas las instituciones nos van a apoyar en esta petición. De momento solo tienen a la Concejalía de Cultura. ¿Las universidades aún no se han adherido o solo falta la de Alicante? Vol volvemos a lo mismo. El problema es que estamos tenemos un borrador que ya se redactó en enero... De, de colaboración de todas estas instituciones, en lo cual también contábamos y queríamos contar, que, que, que no me cabe duda, que también apoyarán con la Diputación Provincial, pero viene esta pandemia, este coronavirus, nos ha dejado a todos de momento durante, durante muchas semanas eh, confinados en, y con una total paralización de todas las instituciones, por así decirlo, y ahora tenemos que volverlo a retomar. Pero seguimos trabajando, seguimos en ello y, y, o sea, que no es que no se hayan adherido, es que no no hemos tenido ocasión de formalizarlo, que es lo que queremos. Esperemos que antes de final de año eso sea una realidad. También nos hemos encontrado con que la Universidad de Alicante, eh, de la que depende la Alcudia, eh, tenían previstos eh, las elecciones a, a rector que también se han visto suspendidas por, por la pandemia. Con lo cual ha sido una serie de imponderables que esperamos que vamos a superar con, con mucho ánimo y, y muchas ganas de trabajar y de tirar para adelante, Rosmari, sí. de tirar para adelante. Lo importante son esos retos, es el llegar a ese 125 aniversario con esa cesión temporal de la dama o la cesión definitiva y, sobre todo, conseguir el consenso cuanto más mejor de instituciones sí. tan importantes como las universitarias en esta lucha. Muchísimas gracias, Maricarmen Pérez Cascales, presidenta de la Real Orden de la Dama. A vosotros y a tele por vuestro interés. Gracias. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca.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 Thank you.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 fal corta 37 y 41 en Orihuela carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer partida reventó 1 If you Better wake up because you're part of something way bigger You're part of something way bigger Not just a speck in the universe Not just some words in the Bible verse You are the living word uh -huh. You're part of something way bigger Bigger than you, bigger than we Bigger than the picture they framed us to see But now we see it And it ain't no secret Understand that truth about that question in your soul Look up, don't look down, then watch the answers unfold Life is your birthright, day hit that in a fine print uh, Take the pen and rewrite it Step out your estimate Step in your wisdom to know that you're excellent right Spirit is teaching, no, I'm not just preaching I'm taking my own advice Let mama let you know, mama's still trying I can't get no days off, I don't get no days off Truly, I'm feeling it, I have to say that thing twice Trying to be a good wife Still really hard, I can't lie But I promised you I will fight, so I fight If you're feeling frustrated You're sinking, I'm dropping it Forgiveness is key Because we're fighting something way bigger you never lose, we are winners I'll be the root, you'll be the tree Guess on the fruit that was given to me Legacy We're uh -huh. We're part of something way bigger yeah. You're of something way bigger, bigger than you, bigger than bigger than the picture they framed us to see, legacy, oh, you're part of something way bigger. Let love be the water, I pour to you and you to me, there ain't no drought here, bloom to our actual powers, I'll be a sanctuary, you just don't know yet. You just don't know it yet, no matter how hard it gets. You got my blood in you, you're gonna to rise. rise. You're part of something way bigger. You're part of something way bigger. Bigger than you, bigger than me. Bigger than the picture that made it Life no. is your birthright, baby, that in my breath Take the minute, rewrite it Step out your estimate Step in your essence know that you're excellent, rise The spirit is teaching, no, I'm not just preaching I'm taking my own. You better think again But oh, you're bigger than you something way bigger. You're part something way bigger. I'll be the roof, be the tree, pass on the fruit that given to me. Let the ah, something way bigger. 101.4 Telehealth Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 25 y aquí es momento de comenzar la ronda de las noticias, pero vamos a comenzar con los deportes, porque todavía todavía estamos eh, pues eh, coleando con este culebrón del playoff del, del Chico de Fútbol, si está, si lo jugará o no lo jugará. Ayer hubo decisión de la del Consejo de Competición y esa decisión no favorece al Elche, porque dice que él fue el Fuenlabrada y el Deport tiene que disputarse ese partido. Así que vamos a ver qué nos cuente nuestro compañero, nuestro periodista, José Antonio González. Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Ros. No te dejan descansar, ¿eh? No, no nos dejan descansar. Ayer eh, hablábamos de que esa posible decisión del comité de competición podía producirse en las próximas horas, como así sucedió eh, por la tarde, o incluso podría prolongarse un poquito más a lo largo de la semana. La realidad... No es que sea una decisión la que tomó el comité de competición que perjudique al Elche. Lógicamente, en el Club Franji Verde no gustó esta decisión. El comité de competición formado por los miembros Pablo Mayor y Lucas Osorio, también por la presidenta Carmen Pérez, decidió en el día de ayer que el partido aplazado, el pasado lunes 20 de julio, el Deportivo fue labrada de la jornada número 42 en segunda división, Se tiene que disputar el próximo miércoles, es decir, mañana ya tenemos horario a partir de las 8 de la tarde en riazo Recordamos que ese partido se aplazó en su día porque el Fuenlabrada presentó incluso siete positivos por COVID-19 eh, en ese brote que se produjo en el club eh, madrileño. Esta decisión... Eh, a pesar de que no gusta en el Elche Club de fútbol, porque lógicamente el equipo frangiverde mantiene que la competición está totalmente adulterada, ese partido ya no se va a jugar en las mismas condiciones que se si hubiese jugado en horario unificado precisamente hace 14 o 15 días y lo que sí que mantiene de momento son las opciones de leche de jugar el playoff porque esto hay que explicarlo hay que tener en cuenta y así lo refleja también en su comunicado el comité de competición en este caso la presidenta Carmen eh, Pérez que el fue labrada todavía tiene un procedimiento extraordinario abierto esto quiere decir que todavía se le puede sancionar cómo se le puede sancionar? Con una sanción económica o con una sanción incluso deportiva, que puede ser la pérdida de puntos o incluso un posible descenso administrativo. Lo que viene a decir en el día de ayer la presidenta del comité de competición es que se ha tomado una decisión respecto al horario del partido aplazado. Esto quiere decir que el partido seguramente se va a jugar, ayer comentábamos que el Deportivo de La Coruña no estaba por la labor de saltar al césped de Riazor para disputar este encuentro, porque en principio no tenía nada en juego, es un equipo ya descendido matemáticamente a segunda división, pero la opinión del Deportivo de La Coruña en las últimas horas ha cambiado, el Deportivo está luchando por un posible descenso administrativo del Fuenlabrada y para eso tiene que terminar la competición siendo el cuarto por la cola no olvidemos que ahora mismo es el Numancia el eh, que ocupa la última plaza de playoff por lo que si hubiese un posible descenso administrativo se salvaría el Numancia, no el Deportivo de la Coruña el Deportivo tiene que intentar ganar ese partido la explicaremos un poquito más detalladamente en qué eh, circunstancias se encuentra la plantilla azul porque los jugadores llevan dos semanas de vacaciones la mayoría de los futbolistas ya se han despedido del club porque la próxima temporada no van a continuar en el equipo de Riazor y fíjate cómo, en qué circunstancias se presenta este partido. ¿no? Rosel fue labrada con un brote de hasta 28 uh -huh. positivos por coronavirus hace apenas eh, dos semanas. Los jugadores, lógicamente, que, eh, que contrajeron la enfermedad no van a poder participar en este encuentro que eh, en principio se va a disputar eh, mañana a partir de las 8 de la tarde y bueno el eh, Deportivo de La Coruña que tiene a sus jugadores de vacaciones, que está prácticamente en cuadro. Ayer cuando se conoció la resolución del comité de competición, rápidamente el Deportivo de La Coruña se puso a llamar a todos sus futbolistas para que eh, rápidamente se presenten en La Coruña y empiecen ya a pasar los test PCR que el lunes no quisieron pasar estaban en todo su derecho porque, bueno, entendían que las circunstancias del protocolo de la eh, comisión delegada de la Liga para el seguimiento de, del COVID-19, las circunstancias no se adecuaban porque hay que tener en cuenta que en ese momento todavía no había horario, así que, insisto, las opciones del Elche Club de Fútbol todavía se mantienen porque es una decisión que se ha tomado respecto al horario del partido, es decir, que ese partido se puede jugar puede pasar cualquier cosa, lo más normal es que uh -huh. como mínimo el fue Fuenlabrada puntúe por las circunstancias que hemos comentado pero a partir de ahí habrá que ver qué decide el juez instructor y qué decide el comité de competición en ese procedimiento abierto, uh -huh. que es a lo que se aferra el Elche Club de Fútbol. En tu crónica me ha llamado la atención un dato, ¿por qué eh, no sé si es pelo profesional o tiene importancia? porque has nombrado todos con nombres y apellidos los componentes de ese, de, de ese comité que ha decidido? Sí, los nombro con Con nombres y apellidos, porque para dejarlo más claro, Carmen Pérez, que es la presidenta, se abstuvo. Eh, la reunión duró cuatro horas, con lo que la decisión Madre de si mía. se jugaba el partido o no, no era nada sencilla. Además, la propia Carmen Pérez en el comunicado, si, si lo leemos, refleja claramente que tuvieron mucha presión. De hecho, durante esas cuatro horas llegaron a recibir, incluso entre el Fuenlabrada y la Liga, que esto también es muy curioso, hasta siete escritos. Eh, pues eh, Haciendo presión para que se pusiese ya una hora y, y una fecha para disputar el partido en Riazor Y respecto a Pablo Mayor y Lucas Osorio eh, Destacar que fueron los dos que tomaron la decisión a, a favor de que se disputase ese partido Pero ya te digo, la decisión no no fue nada fácil Por cierto, que el Elche Club de Fútbol en la noche de ayer también emitió un comunicado Se opone pero totalmente ¿sabes lo, ¿Sabes lo que está ocurriendo? Mira, José sí, Antonio, qué chaparrón Un chaparrón <ríe> Estaba escuchando Lo veo es por increíble. la ventana del estudio. Sí, eh, sí. Esto, vamos a llamar a Vicente Boronado, si esto es gota fría. Tienes que llamar a, a Vicente. Como te decía, Ros, el Elche mm -hmm. se opone a que se juegue. El Deportivo de la Coruña fue en Labrada. También pide que la Liga, esto es importante, se pronuncie oficialmente en relación con la clasificación del equipo franjiverde para disputar el periodo de ascenso porque hay que recordar que la semana pasada estábamos hablando de que la Liga proponía al Elche Club de Fútbol como equipo de playoff ante la renuncia a jugar el partido en Riazor del Fuenlabrada, un Elche que de momento no tiene la respuesta de la patronal y que también informó en el día de ayer que va a analizar las responsabilidades eh, individuales que han intervenido en todas estas eh, decisiones. Por cierto, en lo estrictamente deportivo, eh, la plantilla ha vuelto a los entrenamientos esta mañana, desde las nueve y media en el Polideportivo de Altaviz. Por cierto, también ha habido eh, bueno, una charla previa, como ya ocurrió la semana pasada, el pasado viernes concretamente han tomado la palabra... Eh, el presidente Joaquín Buitrago y el director deportivo Nico Rodríguez que han explicado cuál es la postura del club acerca de la nueva situación que ahora se le aventura al Elche Club de Fútbol y de momento la decisión en el día de ayer del comité al Elche no le gustó lógicamente porque no quiere que se juegue ese partido pero entienden que sus opciones de disputar el periodo de ascenso a primera división todavía se mantienen. Todo pasa porque el Fuenlabrada reciba una sacción Bien en puntos o bien incluso con un posible descenso administrativo. Así que de momento la plantilla de leche sigue entrenando, uh -huh. ha vuelto ya al trabajo después de tres días sin entrenar. Pues no te vayas porque vamos a finalizar tu, tu crónica deportiva. Hoy es un poco rara esta ronda de noticias porque ya tengo a Vicente Bordonado en el teléfono en directo. Vicente, muy buenos días. Bueno, buenos días. Bien, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué este chaparrón? Bueno, pues lógicamente continuamos con la inestabilidad atmosférica. Todavía tenemos el ramal descendente de la vaguada de aire frío. Durante la madrugada hemos tenido abundante nuevos días, algunas precipitaciones de carácter débil, muy localizadas. Y lo que llevamos de mañana, donde se han focalizado las precipitaciones debido a la novedad algo conventiva, ha sido en la zona del Parque Natural de los Dos, donde llevamos recogidos cantidades de más de 12 litros metro cuadrados. Y ahora mismo está lloviendo en el centro de la ciudad, con cantidades que están rotando los dos, tres metros cuadrados. Y es que hay que recordar que hemos empezado el mes de agosto, el mes de las caballuelas, y es lógico pensar en la inestabilidad amorfísica, inestabilidad, y nos va a acompañar durante las próximas horas, con la botana, con la ciencia que está acá, que Por la tarde ya tendencia a ser los topos nobosos, los despejados, con algún intervalo puntual de nubosidad Para esta tarde, ciento flojo de sureste, rata de entorno a los 15-20 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas previstas para hoy, similares a las de ayer, van a contar los 30 grados. Para mañana, sin embargo, ya con el avance de la torsada anticiclónica, mayor estabilidad atmosférica, predominan en los despejados, aunque todavía veremos algún intervalo puntual de nobosidad, temperatura a la alza máximas en torno a los 31 grados mínimas durante esta próxima madrugada. No bajarán de los 32 grados, tampoco porque a partir del viernes, con el avance de la masa tropical continental vuelve el versador, temperaturas se van a rondar los 33-34 grados, sensación térmica de bochorno. Vicente, ¿estas lluvias eh, pueden estar enmarcadas dentro de un episodio de gota fría? No, no, ni mucho menos. No estamos en una situación de gota fría, no tenemos ningún embolsamiento de aire frío en altura. Tenemos una vaguada que ahora mismo está centrada y focalizada sobre la península itálica, sobre Italia, Roma y ahora aquí mismo tenemos el ramal descendente de la misma, un remanente de aire frío en altura, viento de levante cargado de humedad, un mar mediterráneo recalentado y esto se favorece en condiciones de inestabilidad algunas nubes que dicen precipitaciones muy localizadas. En algunos puntos del mm -hmm. territorio ahora mismo está lloviendo y en otros no está cayendo ni una sola o Claro, con lo que estos chubascos son localizados y pasajeros, ¿cuándo se va ¿cuándo se retira la lluvia? Pues lo que hemos comentado, a partir de mediodía, a partir de las zonas centrales del vía, ya tendencia a que los pocos nuevos son despejados, aunque estos caparrones eh, duran muy pocos minutos, salvo en el Parque Natural de Londres que han llevado ...un rato más lloviendo... ...y entonces sé, ya se han acumulado... ...cantidades por encima ya de los dos... ...pues hoy precisamente... ...tenemos previsto entrevistar a Pascual Román... ...uno de los que en elche... ...ha podido mantener esa tradición... ...de las cabañuelas que no es nada científico... ...pero sí es tradicional... ...gracias Vicente Bordonado por la crónica... ...hoy en directo... ...hasta luego... ...hasta luego Vicente y ahora sí José Antonio... ...ahora podemos eh, terminar... ...esa crónica deportiva con las previsiones tuyas tus previsiones para el Elche en punta ¿qué declaraciones o qué te, qué vas a tener en tu programa? Declaraciones de momento no tenemos porque el Elche lo único que ha expresado ya te digo es el comunicado que emitió en la noche de ayer pero bueno vamos a repasar eh, las últimas noticias que se han producido en torno al caso Fuenlabrada y vamos a intentar analizar cuál es esa última bala que le queda al Elche Club de Fútbol de cara a poder disputar el playoff de ascenso a Primera División Esto depende del cristal como quieras mirarlo. Se puede ser optimista y confiar en que el comité de competición va a tener una resolución perfecta entre comillas, no favorable para el Elche, sino que se sancione al Fuenlabrada, porque al final ha sido el equipo que ha hecho las cosas mal y sin embargo de momento es el gran beneficiado, o se puede mirar también desde el punto de vista de la experiencia que tenemos aquí en la ciudad de Elche eh, en los despachos, eh, en lo deportivo estoy hablando, eh, que de nuevo será eh, el equipo de la ciudad el perjudicado vamos a intentar hablar de todo ello y analizarlo en el Elche en punta de hoy a partir de la 1 y 20 por cierto, Ross, por completar la información Ajá. la liga en cuanto se supo ayer ya que había horario eh, del Deportivo fue labrada también ha puesto ya los horarios para la disputa del playoff será la semana que viene, las primeras eliminatorias la ida será el jueves 13 y la vuelta el 16 de agosto, mientras que la final se jugará el jueves 20 la ida y el domingo 23 la vuelta así que no pues hubo mucha prisa la liga en poner eh, pues, las horas Pues mucho ánimo, porque yo me voy de vacaciones a mitad de agosto, pero esto nos no va a dejar a vosotros iros de vacaciones Claro, ojalá haya una resolución por parte del comité de competición en lo antes posible, porque es ahora mismo de lo que depende el Elche Club de Fútbol que insisto, sigue entrenando Pues ánimo a todos, y suerte también al Elche Gracias José Antonio Gracias, Lo volvemos a ver y a escuchar a José Antonio González, ya lo saben ustedes en Elche en punta, aquí en el 101.4 a partir de la 1 y 20 de hoy Y nosotros continuamos esta ronda de noticias, vamos con la actualidad local porque con ello cerramos la ronda de noticias Y es que hoy hay una agenda apretada, por eso no tengo a ninguno de mis compañeros, ya que hay muchas ruedas de prensa eh, fijadas en la agenda política. Tenemos a la concejal de Sanidad y, a, y de Cooperación que está presentando en estos momentos un plan de subvenciones a las organizaciones locales. También el alcalde dentro de unos minutos y los concejales de Medio Ambiente y de Turismo van a recibir de manos de la Secretaría Autonómica de Salud Pública esa bandera de playas en Sefum, o sea, playas eh, que, donde mmm, se aconseja no fumar. Concretamente será la playa del Carabasí, donde no se va a permitir Eh, fumar. También eh, hoy el alcalde a las 12 del mediodía y la concejal de Hacienda, Patricia Maciá, van a comparecer en rueda de prensa para hablar de la entrevista con el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y también para valorar, valorar ese acuerdo con la CEM que, que se alcanzó ayer la Federación Española de Municipios y Provincias con el Ministerio de Hacienda para permitir a los ayuntamientos utilizar sus superávits eh, en inversión pública. Estos son las previsiones importantes que tenemos en la agenda local de hoy, pero hoy además tenemos ese aniversario ese 123 aniversario de la Dama de Elche que se queda sin celebraciones, sin actividades programadas porque se han tenido que suspender debido a cómo se ha, están evolucionando los contagios en Elche. No están actualizados de momento en la página web de la Generalitat Valenciana los datos por municipios, pero sí sabemos por lo que está ocurriendo en la comunidad valenciana porque ayer la consellera en rueda de prensa, Ana Barceló, alertó que los casos positivos siguen aumentando y que el 36% dijo de los brotes, dijo la consellera, de los brotes están relacionados con reuniones familiares y de amigos.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 en la Comunidad Valenciana y ya saben que tras una semana en la que se detectó el mayor aumento de casos positivos en Elche, la policía local ha intensificado los controles para garantizar que la policía autonómica pues también eh, despliegue ese dispositivo especial para garantizar que se cumplan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 de usuarios de estas instalaciones que no llevaban mascarilla o no la utilizaban de manera correcta. Pero también un apunte, vemos que hay discotecas que están cerradas y que están cerradas por iniciativa propia. Eh, si Pues esta misma, esta misma vigilancia, esta misma vigilancia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 de las obras de peatonalización de esta importante vía urbana. El Gobierno local destacó la importancia que tendrá esta actuación urbanística para el futuro de la ciudad y para su casco histórico. Y desde la oposición, PP y Ciudadanos lo criticaron, ya que consideran que no es el momento, porque el comercio tocado por la crisis de la pandemia no está en situación de aguantar unas obras que podrían reducir sus ventas o un casco histórico peatonalizado sin ningún atractivo para los posibles compradores. Y el plan centro es mucho más que la plaza de Baix y la corredora. de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 Con, con el mismo objetivo. Y a... también ayer se alcanzó el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias con el Ministerio de Hacienda, que va a permitir a los ayuntamientos disponer de un superávit. La concejal de gestión tributaria y diputada provincial, Patricia Macia, ayer en este mismo programa de La Glorieta, valoraba de forma muy positiva este acuerdo, porque dijo que va a ayudar a transformar las ciudades y mejorar la vida de la gente en el proceso de reconstrucción de la pandemia. Macia aseguró que la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 julio concluyó el plazo para pedir las ayudas de 150 euros para pagar el IBI, un impuesto cuyo periodo voluntario de pago comienza a mediados de este mes y va a finalizar el próximo 6 de noviembre. Este año se ha dilatado en el tiempo precisamente por la situación de la pandemia. Se han recibido más de 8.000 solicitudes, por lo que el Ayuntamiento va a destinar más de un millón de euros para estas ayudas municipales, según la concejal de gestión tributaria Patricia Macia. Y hablando de reconstrucción, también tenemos que calificar de histórico ese acuerdo institucional alcanzado ayer en el Palau de la Generalitat,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 en Madrid en el Congreso de los Diputados. Y por otro lado, esto es una noticia muy destacada e importante también para la ciudad, el Instituto Valenciano de Finanzas de Finanzas ha concedido a la empresa licitadora de transporte aeroespacial PLB Space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 que está conformándose un ecosistema muy innovador en las comarcas del sur. Y terminamos ya este repaso a la información local con el proceso de matriculación para el nuevo curso escolar que ha finalizado y el Ayuntamiento afirma que han sufrido un ligero descenso respecto al año anterior. Las inscripciones se han realizado de manera telemática a raíz de la actual situación sanitaria. Ahora lo importante es garantizar la seguridad de los alumnos en la vuelta a las aulas. La concejal de Educación María José Martínez explicó en rueda de prensa este proceso de matriculación que ha finalizado y también los trabajos que ya se están acometiendo o que van a realizar en los centros educativos durante esta época del verano para que el próximo 7 de septiembre se pueda garantizar la vuelta presencial a las aulas. Escuchamos a la Edil María José Martínez. En su mayor parte se trata de pequeñas actuaciones para facilitar...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 Tele-Elch Radio Marca los mejores precios del verano en waltzcar.es. ¿Buscando coche de segunda mano? Aprovecha las grandes oportunidades en vehículos de restreno o de ocasión de waltzcar.es de Grupo Paredes Automoción. Hasta el 30 de agosto encuentra descuentos adicionales en sus vehículos. Y si quieres vender tu coche, en Waltzcar te lo compran. Encuentra todas sus unidades disponibles en la web waltzcar.es o visítalos en Sor José Falcorta 37, Elche.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 ...a las 11 de la mañana... ...sino a la 1 del mediodía... ...son 4 horas de programación local... ...aquí en el 101.4... ...en lo que respecta al programa La Glurieta... ...después vendrán los servicios informativos... ...y también la información deportiva... ...en el punta ...ahora nosotros vamos a hacerle un hueco... ...a uno de los géneros musicales... ...que siempre rescatamos en verano... ...y es que su ritmo... ...siempre nos recuerda... A esas olas del mar estamos hablando de las habaneras hoy vamos a hablar de les veus del mar vamos a escuchar a mari voy ser pescador. El poble de pescadors Entre la mar i muntanya Una mare del seu fill L'inculcà que fora frara En el d'un vell monestir Un jove amb la vita frara, Tot contempla en el mar blau en pla el mar blau Així a sa mare li parla Mare, vull ser pescador No m'oprimis, dolça mare Ja sé en quanta buidó Et deixat la mort del pare Mare, vull ser pescador Vull ser pescador i no frare Que sóc fill de pescador I malgrat el teu dolor Jo tinc les venes salades Mare, vull fer-me la mà Mare, vull fer-me la mà I que embrassin les onades Un poblat de pescador davant la Verge de Prega una mar amb fervor veient la mare privada Prega que torni el seu fill que marxa amb la mare calma i mentre res resa plorant en aquell precís instant torna el fill i així parla mare vull ser pescador no m'opribis dolça mare jo ja sé de quanta buidó que et deixà la mort del pare. Mare, vull ser pescador, vull ser pescador i no, frana, que sóc fill de pescador i malgrat el teu dolor jo tinc les venes salades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 Vull sí, ser pescador i jo, frere, que sóc fill de pescador i malgrat el teu dolor jo tinc les penes salades. Mare, vull fer-me la mà. Mare, vull fer-me la mà i que em regin les onades.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 101.4 Telehealth Radio Marca. La Glorieta con Rosmari Alonso. Pues son las 11 en punto de la mañana y vamos antes de la siguiente entrevista a dedicar pues los próximos minutos, la próxima media hora a la música que tenemos preparada. Vamos a escuchar la interpretación del gran Joan Manuel Serrat en una de las galas de los Goya haciendo un homenaje, rindiendo un homenaje con su música, con su letra compuesta a esas salas de cine que cerraron. Sepan aquellos que no estén al corriente Que el Roxy si del que estoy hablando fue Un cine de restreno preferente Que iluminaba la plaza de Que echaban oídos películas de esas Que tú detestas y me chiflan a mí Llenas de amores imposibles y Pasiones desatadas y violentas Millanos sé, en cinemas cofes Hermosas damas y antiguos compañeros del sur Tomaban el té en el Roxy Cuando apagaban la luz El típico local de Meriopelo Como el excepción Como el manilá al que a mi gusto le faltaba el gallinero, con bancos de madera oriendo a sotar. No tuvo nunca el sabor del selecto, ni la categoría del cursar. Pero allí fue donde han olímpado acá. Jafre y Bogart amor eterno, mirándose en sus ojos claros y el patio de butaca se aplaudió con frenecí en la penumbra del Rosy cuando ella dijo que sí Yo fui uno de los que yo nato Cuando anunciaron su demolición Con un cartel de Núñez y de Abarro Próximamente en este salón En medio de una roja polvareta El Roxy dio su última función Y maderito como Quincón Se desplomó la fachada en la acera Y en su lugar han levantado la gente adú, dobre, de ahí debezel bajo Sobre las ruinas del Roxy. Juega el valer capital. Pero de un tiempo, cae en el banco ocurren cosas. Las que nadie encuentra explicación Un vigilante nocturno no asegura Que un trasatlántico atravesó el jod Que cubierta frita esterillilla se marcaban el continental Atravesó la puerta de cristal Y se perdió en dirección a Fontana Como pólvora encendida Está corriendo la voz Que los fantasmas del Roxy Son algo más que un rumor Cuentan si Alvera, Clevia y Roda en persona en la cola de la ventanilla 2 Con su sonrisa ladeada y sogarrona una cajera se desparramó Y un oficial de primera interino Sorprendió al mismísimo Glenfo En el despacho del interventor Abofeteando a una rubia platino Así que no se espante amigo Si esperando el autobús le pide fuego chorrando los fantasmas del Roxy que no descansan en el paz son los fantasmas del Roxy que no descansan en el paz Pues y siguiendo con el cine recordamos al director británico de cine Alan Parker quien falleció el pasado viernes a los 76 años de edad y lo recordamos con la canción Ahora sí interpretada por Madonna en la película Evita que dirigió sobre la vida de Eva Perón. También eh, participaba en esa película el actor español Antonio Banderas. strange when I try to explain how I feel that I still need your love after all that I've done you two the nine at sixes and sevens we running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected my mad existence I kept my promise don't keep your distance and ask for fortune and ask for Though it seemed to the world they were all I desired They are illusions They're not the solutions they promised to be The answer was here all the time I love you and hope you love me Don't cry for me, Argentina that existence I kept my promise Don't keep your distance Have I said too much? There's nothing more I can think of To say to you But all you have to do is look at me to know that every word is true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 Y no te pierdas en el programa especial de TeleElch, La coeta diaria. En pirotecnia al alba y PiroElch estamos contigo. Estamos con las fiestas.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 sa chambre جوelle savaris okay déjà se sophining c'est le mieux avec photo sans pas sans melon là quoi Pues hemos escuchado o estamos escuchando esa versión de Grace Jones eh, que hizo más famosa aún al gran compositor de tangos argentino, Astor Fiatzola. Ahora escuchamos la versión original. 1.4 punto cuatro Radio Marca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 Este es el libertango de Astor Piazzola. Y vamos con la música actual. Vamos con Rosalén, antes de verte. Me lo vas a decir antes que pase la noche. No voy a esperar hasta que salga el sol. La ilusión en tus ojos me está matando y no quiero aumentar la confusión. 1.4 Teleelch Radio Marca ¿Necesitas un cambio en tu cocina pero no te llega el presupuesto? En Renueva Cocinas por solo 99 euros metro te cambian las puertas y tu cocina queda como nueva. Si los armarios están bien, ¿Para qué cambiarlos? Pero si necesitas reformar la cocina por completo, por solo 3.990 euros, la cocina que quieres la tienes. Dales una imagen y te la fabrican. Renueva Cocinas, en calle nit del Alba 37, Plaza Barcelona. Búscalos en Facebook. ¿Estás pensando en vender tu coche? En World's Car te lo compramos. Si tu coche tiene hasta 6 años, hasta 150.000 kilómetros y está en buenas condiciones, te hacemos la mejor oferta por él. World's Car, de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en worldscar.es o en Sor José Falcorta 37, elche La Glorieta conrosmary Alonso pues después de escuchar a rosalen con Kevin Johansen vamos a todo un clásico del verano a banana Bob. Come and me one go Work all night and drink